esta tarde para no solamente denunciar sino que también comunicar a quienes asistimos hoy día a este pequeño acto en repudio cierto a la actitud al abandono completo por parte del estado y sus representantes no podemos olvidar que no solamente es el poder ejecutivo el que está tras estos ya asesinato este encubrimiento y de la mafia constante que sucede al interior del Servicio Nacional de Menores, en su rol de protector, en su rol de supervisor de los organismos privados que también atienden niños y lamentablemente la mayoría de los niños internos están en estos centros que no tienen supervisión desde el Estado. Pero también están los jueces, también están aquellos jueces que no han tomado en serio la vida de las personas y de las familias más pobres del país. estos jueces que se les paga un bono para mandar con medidas de protección a cualquier hogar sin tomar en cuenta que estos hogares no tienen preparación ni les interesa finalmente el destino de estas de estos niños, niñas y adolescentes. Y también, por supuesto, están los parlamentarios, el Congreso, que por décadas ha hecho oídos sordos y no ha logrado, no ha ejercido su rol, para poder aprobar la ley Marco, que es la Ley General de Protección a la Infancia, que todavía, tras varios años, aún no se aprueba. Sin esa ley, ninguna de las otras leyes que este gobierno ha ingresado, que por lo demás no dan solución, sino que mantienen el negocio de la democracia cristiana, del Partido Socialista, y en este gobierno también del Partido Comunista, y por supuesto de los de los partidos de Chile Vamos, en mantener... el lucro en mantener el robo de la privatización de los servicios del Estado y la preocupación del Estado y de los gobiernos por las personas más importantes de nuestro país, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, este acto también es para comunicar nuestra indignación, nuestro coraje y nuestra disposición como Federación de Trabajadores del Sename en reconocer los errores, pero también indicar quiénes son los responsables de estos asesinatos, de este abandono y de este robo permanente al erario fiscal de todos los chilenos y las chilenas que aportan con impuestos a que los bolsillos de los partidos políticos, los ex ministros se sigan enriqueciendo a costa del mal pasar y muchas veces de las condiciones inhumanas que viven nuestros jóvenes niños y niñas en los centros privados y en los centros directos del Sename. Voy a leer una declaración. Nosotros hemos venido denunciando esto desde antes de la Ley de Responsabilidad de adolescente del 2007, en donde la complicidad de la señora Adelia Delgato, parte de la nueva mayoría también, al crear la ley de licitación, ha venido a perfeccionar este robo. Son miles de millones de pesos que año a año el Estado le entrega a estas corporaciones y a estas fundaciones aparentemente sin fines de lucro, que se roban mediante la administración centralizada el 15% de todos los recursos para seguir enriqueciéndose. Este modelo de sociedad es el que no queremos. Por algo acá están presentes varios jóvenes, compañeros estudiantes, algunas personas también organizadas y otros que están escuchando hoy en día